Agradecer a las compañeras artesanas, a las que han cocinado chicharrón, horneados, ahí están helados, eh, traspadillos, patasca, jugo de caña, amarindo. Bueno, lo que con lo que representamos a Bolivia a Montero a nivel nacional, nuestros sombreros de sao, nuestras banderas regionales eh, Siempre van a ser representantes nuestros a nivel nacional Agradecer a cada uno de los artesanos presentes Hoy día internacional del folclore Anoche hemos realizado el primer festival de ballet Precisamente para recordar y para valorar La cultura de nuestra cultura región oriental ese eh, dilo reconocer es hermoso nuestra cultura simplemente no sabemos explotar yo creo que es importante sa ir saliendo a nivel nacional hay mucha gente que se queja dice la, la cultura andina se est estabaalando pero se vienen con la cultura le presentan bailan entonces conviven comienza a disgustar Y si nosotros llevamos de aquí nuestro nuestro pipoy, nuestras eh, nuestras costumbres, especialmente nuestra música, el taquirari, aunque el taquirari es a nivel nacional bastante famoso, yo hablo del, de chovena, por ejemplo, que muy poco conocen. Es importante exportar a nivel nacional primero, después a nivel internacional. Quiero decirles, eh, pareciera, eh, para mí, es una gran sorpresa. Venimos con, con ocho horas de viaje en bus de Cochabamba aquí. Es otra cultura, es otra esencia, es otro ambiente. Salimos de Cochabamba a La Paz, es otro ambiente. Cómo es tan diverso nuestra cultura. Y por eso nos sentimos orgullosos, porque... Lo que nos falta es a nosotros promocionar, explotar y sobre todo eh, llevar esta cultura, llevar esta tradición. Y como no, con la mujer cruceña, la mujer oriental siempre ha sido la imagen de Bolivia. No solamente eh, de acá en la región, siempre ha representado a Bolivia.